アン、そのでギたはあ A la cerveza como al z a ñ o tomó el teléfono y llamó dos o tres compañeros. Les hizo creer que ya era propietario de una empresa. Los invitó a reunirse un viernes por la madrugada y así se armó la banda con el gordo a la cabeza. Encapuchados por el h o o d iban armados siempre. La empresa del gordo Ricardo creció de repente. Ya no eran cuatro sino más de treinta delincuentes y hasta tres chicas para que junten la plata y la cuenten. La policía lo buscaba y el gordo no estaba. Gendarmería lo buscaba. Gustaba y el gordo no estaba. Qué difícil que se hace a veces, la conciencia es mala. La vida loca, chico, es linda, pero sale cara. Al gordo se le ocurre un día visitar Europa. Se va directo hasta Madrid con toda su familia. ¿Quién iba a imaginar que el gordo no regresaría? Ni pa' ponerle otra mejilla, palabra en la Biblia. La banda quedó mal parada, sin gordo y sin brote. No le costó a los federales meterlos al bote. Todos declararon en contra del gordo Ricardo. Salió apurado y nadie sabe dónde. La policía lo buscaba y el gordo no estaba. Fotos del gordo por el mundo y el gordo no estaba. Qué difícil que se hace a veces, la conciencia es mala. La vida loca, c h i c o es linda, pero sale cara. En todas las villas lo buscaban y el gordo no estaba. En todos los barrios lo buscaban y el gordo no estaba. Fotos del gordo por el mundo y el gordo no estaba. La vida loca, c h i c o es linda, pero sale cara. Algunos dicen que murió y otros que sigue libre. Otros dicen. en Que se dedica a escribir historietas, gente que jura haberlo visto tomando cerveza o encañonando al dueño del bar con una escopeta. Nunca se supo más d e l gordo Ricardo y Fría. Tal vez adelgazó, dejó la birra o se hizo cura. Seguro c a m b i ó hasta de nombre y de cervecería. O tiene un pacto con el diablo atado a la cintura. En el barrio de mi ciudad, Ricardo es leyenda. Le prenden velas los ladrones antes del momento. De nuevo en barras cuento historias b r a v a s de mi tierra. Saluda a t e n t a m e n t e el mero, mero, fin del cuento. Toda la policía lo busca y el gordo no está. Toda gendarmería lo busca y el gordo no está. Fotos del gordo por el mundo y el gordo no está. Ricardo, ¿dónde estás? Ricardo, ¿dónde estás?